El sábado 4 de mayo se realizó en Los Hornos la segunda feria regional de La Batata. Y desde Radio Estación Sur, La Plata, estuvimos allí para escuchar la actualidad de este área productiva de agricultura familiar. Por definición, el productor de la agricultura familiar es en el cual el proceso productivo está involucrado a la familia. Eh, en general el productor vive en, en el campo eh, digo en general y eh, los principales ingresos de esa familia son vinculados a la producción eso por definición nos saca la cuestión de escala obviamente, el productor claramente es la persona que eh, se hace cargo de una producción que define lo que lo que va a, a, a cultivar, lo que va a producir y que pone en riesgo su capital para poder llevar adelante la producción. Ezequiel Weiner es secretario de Agricultura Familiar de la provincia de Buenos Aires y que tanto Eh, que tanto aporta para los productores de la agricultura familiar, que tienen a lo mejor estrategias de comercialización y de diversificación productiva distintas y que ayuda muchísimo a lo que llamamos las pesadas para los bolsones, que muchas veces eh, en las temporadas a lo mejor que, que no hay tanto fruto eh, eh, a lo mejor Todas las verduras de hojas en poco volumen, en general se, se complementa con los con los ancos, que también los también los preciamos mucho. La batata se suma también a ese grupo de, de hortalizas pesadas, como le decimos, que ayuda mucho a que haya más diversidad, haya otro tipo de, de ofertas para esta temporada que no, que no hay tantos frutos, como habíamos dicho. Así que la verdad que muy contento. Y detalló el impacto de las medidas económicas aplicadas por la Libertad Avanza. No es eh, difícil imaginar que el contexto que estamos viendo todos los ciudadanos Eh, de la Argentina con este ensañamiento hacia la población en general la, la baja del consumo es notoria lo estamos viendo en todos lados estamos todos consumiendo lo menos posible, a veces eh, productos que, que, no, que queríamos consumir, estamos seleccionando, restringiendo lo que lo que consumimos y esto claramente afecta eh, a, a, a todos eh, los productores de la agricultura familiar que, que esos alimentos que a lo mejor antes no alcanzaban, ahora están sobrando, eh, están valiendo menos por una cuestión de oferta y demanda y entonces no, eh, no llegan a cubrir los costos productivos. Y por otro lado, eh, este libre mercado y este eh, desdoblamiento, el tipo cambiario que hubo, hizo que todos los insumos productivos eh, se hayan eh, elevado por las nubes. Muchos proveedores no vendían, esperando con una cuestión eh, especulativa de que Este, atado el precio al dólar, entonces al productor por un lado se le aumentaron los costos y le, y le bajaron los ingresos y eso es una situación muy compleja. En este 2024 al embate económico se le sumó también el embate climático de inundaciones y granizo en la zona. Y a esto le tenemos que sumar, y no estamos exentos, todos sabemos, las condiciones climáticas que han afectado y azotado estos últimos dos meses a la provincia en general. Eh, con tormentas, con granizos, con vientos que han realmente afectado gran parte del sector productivo. Hay todo un mecanismo de financiamiento que ya lo teníamos porque se construyó en estos últimos cuatro años de gestión de un fondo fiduciario que tiene la posibilidad de brindar líneas de financiamiento eh, accesibles, no bancarias para los productores que tengan que recomponer eh, la producción con tasas subsidiadas y por otro lado para el sector de la agricultura familiar en particular. Hemos estado acompañando y asistiendo eh, a los productores con, por la emergencia climática, en algunos casos con nylon, en otros casos con semillas hortícolas y en otros casos con subsidios para poder eh, colaborar. Obviamente nunca alcanza la ayuda del Estado a reponer todos los daños que causan estas inclemencias climáticas, eh, pero por lo menos a reponer o acompañar un poco eh, esos daños. Justamente ayer estuvimos haciendo entrega de, de semillas y nylon a los productores del Parque Pereira, afectados por la tormenta. El lunes vamos a estar en la zona del Pato para los productores de Grazategui. Y seguramente seguirá Varela, que fueron las zonas más afectadas, y una zona de La Plata, la zona del peligro, las que fueron más afectadas, no solamente por las intensas lluvias, sino que ahí se vio grabado con el granizo. Y ahí hubo realmente pérdidas más significativas, porque al efecto del agua y la inundación y lo que el daña el cultivo, se sumó el granizo que destruyó estructura productiva y invernáculo, y las producciones a campo también fueron muy dañadas. La segunda Feria Regional de la Batata se transmitió en vivo en el canal de YouTube de Estación Sur, donde pasaron distintas voces y se degustaron los productos de primera mano del productor a nuestras mesas. Reportó Cebalino para el Expreso Farco.